The snake he's long Seven miles Ride the snake He's old the car. I'm getting out. I can't take it. Hey, look out. There's somebody coming, and there's nothing you can do about it. The killer awoke before dawn. He put his boots on uh. He took a face from the ancient gallery and he He walked on down the hallway, baby oh. He came to a door You look inside neurons or nerve cells consisted of a cell body and axon from one or more dendrites esto es cicloperrado la primera fila del alfabeto del de del alfabeto del sistema nervioso the way from the cell nervous system carries signals throughout Estimulado. El programa es tarde para matines No tiene nada, pero nada, pero nada de legal Así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco Por si se nos arma Quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta documento Un abogado nos lo recomendó Dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y callar Las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes Y demasiado lindos para ir a la cárcel Probando, probando, 1 dos, tres, a ganar Muro, Marley, Marley Dale, vamos A partir de hoy ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? agarrate que ya empieza tampoco tan canchero todos los días no es todos los días con la conducción de matías estorani es el apellido de gabi con la conducción de Facundo cuervo olvídate de los nombres tres chicos chicos no tres chicas no tres grandes personas menos tres hombres conducen es tarde para Matiné. ojo con la doble e al final es tarde para matín no con una e al final es tarde para matín eh Estás despedido, no te pensamos pagar Última Es tarde para Matiné Con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorani Un lindo momento para un día que todavía no se acaba Es tarde para Matiné Pero queda mucho por disfrutar Buenas noches, bienvenidos a bienvenidos tarde para de Paramatinesi, este lunes 22 de julio, loco, sí, lunes 22 de julio, lunes después del Día del Amigo, que fue el sábado ¿Cómo la pasaban el Día del Amigo? ¿Han festejado? Estamos acá con Facundo Veola, señor Gabriel Estorani, hola Facu, ¿volviste? Hola, ¿cómo te va, querido? Muy bien, ¿vos? Bien, muy contento Empezás aceleradísimo, vine corriendo Sí, sí bueno, sí. claro, no no pudiste descansar, pero no, mejor, para así no te no te achanchás y sí, arrancás con, todo. con el, todo Esa es una crítica otra cuestión física del, del maestro, amigo, <ríe> de la aquí sí. ¿Lo de la chancha? Otra vez, me dan. Siempre. El lunes pasado me dieron dieron con un caño por mi gordura. Cuando no estaba también Sí, bueno, me imagino. No, pero está mucho mejor, se lo ve. Igual prefiero ser gordito antes de tener el corte ese que se hizo Gaby, ¿eh? No, bueno, se lastiman. Cero críticas negativas. ¿Cero? ¿Pero hubo positivas también? Muchas. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, la gente no te va a decir te queda mal. Es como... No, no, pero se puede hacer la gilastruna, pero me dicen, che, muy buen corte de pelo, que te queda? Y yo siempre digo, bueno, me lo hice yo... Claro, aprovechaste claro. so, Yo soy mi propio estilista ¿Vos te cortabas el pelo a vos mismo en una época? Siempre siempre ¿Eso te lo hiciste vos? Esto me lo hice yo Claro, claro se nota, se nota El no había no. Bueno, sí. ¿qué más? ¿Qué? ¿Cómo se? ¿A ustedes les gusta? No, siempre que puede lastimarse no, no, no, no tiene la capacidad de cortarse el pelo de una manera <risas> decente Lo único que sabe es el, el corte del tío Lucas, básicamente <risas> ¿Cuál es? ¿Esto es rapado? Claro, claro. Y, Sí, me, es lo que mejor me queda, creo Bueno, fuiste de tener pelo muy largo, Matías. La gente, quienes te conocen personalmente lo han sabido. Sí. Hasta, eh, que, hasta que descubriste lo del pelado y creo que fue un hallazgo hermoso. No, no sé si descubrí lo del pelado. Descubrí que mi pelo no tenía forma. O sea, <risa> claro. es, ese es el problema en realidad. No sé si el pelado iba o no, pero, ¿viste? Esto de... Fui a la pelucuria. Me he hecho alisados. Claro, sí. Me he hecho alisados en una época. Tenía el pelo sí, muy no. ondulado, le cuento a la gente. No rulos, pero muy ondulado. Y se me hacía un casco como que se me inflaba. Esto, los días de humedad, era un... ¡Oh! oh con... Era Son problemas de minitas igual Sí, sí pero yo, no. yo me estaba haciendo el boludo, pero sí, también me ha he hecho alguna lizada en mi vida <risa> Bueno, claro, también, Gaby, supiste sí. tener el pelo muy largo Otras épocas Sí Yo le he usado la crema alizadora a Gaby en unas vacaciones, me acuerdo <risa> se, bueno, se la si he utilizado sí, sí, sí. Incluso en una época me ponía un gorrito de esos de lana, como para achatar el pelo un poco claro Para que no se me infle tanto he hecho Claro, cosa. bueno, también son técnicas, pero a ver, escúchame, eh, pongámoslo sobre la mesa Yo también no, no sé no sé si bueno, alisado y todas esas cosas no, pero alguna vez tuve que usar gel o depende del corte que uno tenía, viste, tuvo que usar di distintas técnicas. Ahora, es de putito de última, para y lo hablo para los hombres, de cuidarse el pelo de diversa manera o de peinárselo como uno le gusta utilizando en este caso una, una crema que te alice o una o planchárselo, ¿está mal? No, yo no creo ¿No? que esté mal No, no, cada uno hace lo que quiere con, con su cuerpo El tema del gel, siempre tuve mis reservas sí, Nunca me gustó la gente que No, el, piensa, gel, el gel, gel lo, ter, lo terminó de, de prohibir Funes Mori oh, <risa> Totalmente <risa> ya, ya venía como que no daba Y cuando apareció Funes Mori ahí con esa cresta con gel Dijimos, sí. no se puede usar más gel No, es muy cierto Pero igual gel, sí, bueno, no sé, yo particularmente usaba gel por ahí en la, más tirando en la primaria, alguna sí. cosa, yo tenía un hopo hermoso. El, el juramento a la bandera ahí que to te clavaban gel, claro. sí. Exactamente. Bueno, a ese. mí me peinaba en el primario raya al costado. A mí también. Oh, durísimo. Bueno, hasta el primer que... año me peinaba raya al sí, costado. Bueno, hasta que pero más que nada, un chico pero... más grande me dijo ah, te... nene, comiaste ese peinado, ¿cambién? me dijo jugando al fútbol, acordé, sacate ese peinado. ¿qué? Claro, es que no podés ir a jugar al fútbol bueno, con raya al medio. Y a partir de ahí empezó todos los cambios estos de mi cabello. Eso pasa porque dejamos que nuestras madres nos peinen. Cuando somos chiquititos. ¿Y quién te va a peinar si no, Facu? No sé, no, nada, en realidad no, pode, no podemos optar por otra cosa, pero sí. me da bronca, porque ella siempre, siempre o te peinan raya al medio para los dos lados, o raya al costado, pero siempre quieren que estés, como para, la, ¿viste el día que en la escuela te sacan la foto? Sí. Siempre quieren que estés como ese día. Sí, sí. Eso es insoportable. Esa está, está la madre que no te deja raparte. ¡No! Y ponés, tenés compañeros que están rapados Y qué sé yo, y tu madre no te deja sí. me, pa me pasó a mí ¿Te pasó ¿Eh? ¿Te pasó? Ay, ¿Eh? purigado ¿Eh? Sí, bueno, pero puede ser Igual, qué sé yo eh, Siempre ellas tienen el poder Al menos hasta que nosotros podemos Empezar a romper un poco más las bolas Y hacer lo que se nos canta Está Pero igual. si no sí, sí, Y, y eso... te dicen ponerte Después, que ponerte, qué no ponerte Después, eso deriva en una, en una cresta verde En cosas o, así Bueno, cuando uno es muy Por reprimido. culpa de que te cortan Te, te hacen el... El taza o el raya al medio, claro. ¿eh? después pasa esto. Ahí tenés, 43 piercing y te clavé cresta, toma. Es así, hablando de, de Funes Mori mencionaste, ¿siguen en River o no? Por ahora están en River, los colgaron, pero digo, están en River, no los quieren, no Escuch los... ¿Escuchaste el éxito Funes Mori lo erró? No, ¿un tema? Sí, hay un tema, de un flaco que hizo un tema, lo publicó, salió en noticieros todo. Uh, no lo escuché. Eh, el estribillo era, y Funes Mori lo erró. Es muy bueno Muy bueno muy Y bueno. hay una lindo. que lo mete Hay uno que lo mete Y está el video Cuando mete un gol, gol, gol de Chris, Y el juego lo, anil, lo anuló <risa> escúchame y ¿Es lindo el tema? O es medio eh, más o menos, más o está menos. Es gracioso Es claro. divertido El leitmotiv <risa> Qué muy cosa eh, Los funes mori Capaz que Martino Se lo lleva al Barça Ahora decían ¿no? Qué lindo Martino Igual a ver, hizo, vel, a ver. Apresurado Lo que voy a decir Pero me parece Que había Qué sé yo Martino pone ¿Por qué no Bielsa? Bielsa Hace rato que viene sí. Haciendo las cosas bien Martino ¿Qué hizo? En Paraguay le fue bien nada más, acá no hizo por un coraca, digo. Lo discutía el, el viernes y decía, Bielsa tiene, por lo menos ya demostró en un equipo de España que le ha ido bien una temporada en el Atlético de Bilbao. En de Bilbao, Martín, sí. Martina es la primera vez que va a dirigir en Europa. Claro. O sea, hoy leía que en un diario catalán decía, Martina es el Bielsa ganador, le habían dicho. Un titular que decía, Martina el Bielsa ganador al Barça. Claro, bueno, puede ser. Y creo lo escribió Mariano Kloss porque Martina... Martina. <risa> Claro, tal cual Sí que, Igual es muy loco, ¿no? Y, y es estar No, esa es Bielsa Es estar en el, en, el en el lugar justo Y en el momento justo Porque Martino Decían que se iba a ir al Málaga Decían que iba a, a otra selección Sí, es Sí, y justo y, esperó a, perdón, David, Esperó a que termine con Newells Dijo yo hasta no terminar con Newells no negocio ¿Sí? Nada con ningún club, no, no defino mi futuro uh -huh. Y de repente por pasa eso, esto Es como decís, es el momento es, justo no, ¿Cómo se dieron lo, los eventos? Porque él se iba ir de Newells cuando terminara el semestre claro. Se dio que pasó la serie contra Boca Clasificó a la semifinal ¿no? Tuvo que estirar su contrato No se pudo ir a la Real Sociedad por ejemplo uh -huh. a real sociedad ahí está otro que lo Y eh, se dio esto Perdió en semifinal Y termina agarrando, por una eventualidad, eh, la recaída esta que tuvo Tito Villanova, le sí. termina ofreciendo el cargo en Barcelona. Sí, sí. Nada más ni nada menos. Tuvo es... mucho que ver, por supuesto, Messi. Porque si no hubiera ¿Sí? sido... Sí. Sí. Y quería compartir Gatipan con alguien. <risa> es muy bueno. Es muy no, bueno. pero Messi tuvo mucho que Messi lo habrá pedido, Messi lo recomendó. Sí. Y a ver, si era el momento para darle un gusto a Messi, supongo que era este. Más aún, a mí me da la impresión, lo leí por algún lado y tiene sentido. Ahora que le meten a otra estrellita que viste que va a Neymar, que yo, por ahí como que él se siente disminuido de alguna manera. No. Y dice, bueno, vamos a darle un gustito. Puede ser, todo puede influir. Sí, Ojalá que lo vaya bien a Martín igual, ¿vale? me quede bárbaro. Sí, Pero te sí. digo, estoy seguro que había Le ha ido bien con Newell's, con equipos paraguayos Muchos menores, uh -huh. que Pero, tampoco en bueno, España Panamá no tenés y... grandes rivales tampoco. ¿En dónde? En, en la Liga española. Ah, perdón. No tenés y... grandes rivales como no. para decir eh va... o sea, ¿sabes qué qué lo que va a pasar más allá de las capacidades que tenga o no es es muy probable que le vaya le que vaya a ir bien. Es muy difícil que le vaya mal jugando el Barcelona. O sea, lo peor que te puede pasar es que tengas un 65% de que efectividad. en cuartos de la, de la Champions League. Claro, ¿entendés? Pero digo, no va, a no va a tener una una mala, ¿cómo se llama? Una mala carrera en el Barcelona. Campaña. Es obvio que le va a tener una mala campaña, ahí Esperemos que sí, le decíamos lo mejor de acá desde esta tarde para Matines. En este día lunes, que oh, miércoles no está de más decirlo, pero sí, la verdad que está fresco. Yo hoy me pensaba, cuando venía acá, estaba llegando tarde, le cuento a la gente, estaba pensando en Celebrity Splash. ¿Se hace con este frío Celebrity Splash sí, o no? está todo grabado porque... para mí ya, igual. ¿Ya terminó? Sí, pero... Primero lo hacen en Mar del Plata, bajo techo, indoor. Sí. Y los programas no son en vivo. Ah, yo pensé que eran en vivo. No, pero igual... No no pero creo que esté era, grabado eh. Pero pará, pero... ¿vos me decís que están grabados los saltos pedorros que hacen, en serio? Sí. Ah, miércoles, encima de que está grabado. Yo pensé que eran en vivo y bueno, se tiraban así de palito de lo que se tiraba. Un tiran, crack, por... yo estoy yendo por el polaco ahí, eh. Pero el polaco... El hace... polaco empezó que era ahora papa tirándose a la pileta y mejoró el otro día lo salvó no sé cómo fue que volvió al concurso porque había quedado eliminado y el otro día se tiró bien se tiró con la teta santillán pero de palito de cabeza se Primero tiró. se tiró palito y después se tiró y después pegó un buen salto comparado como con cómo empezó el polaco Sí, pero puede ser yo no lo vi, ¿eh? No. Igual sin mirar el programa y se, y sin mirarlo de acá en adelante tampoco lo voy a, lo voy a mirar, digo. Eh, el que quiero que gane sigue el de Nazareno, el de 5 se, eh, se tira mañana. Ah, bueno, yo que gane Es muy atlético cae. ese. Claro, bueno. Ese ese era el que hacía en videomatch las jodas del que se golpeaba, ¿se acuerdan? Exacto, que sí, eh. en el Club Lanús. Me acuerdo que veía los fondos. Es muy habilidoso ese pibe, hacía gimnasia deportiva y demás, así que le, le va a ir bien, creo que es uno de los que puede ganar, pero también es gracioso ver a Georgina Barbarroza tirándose. Es no tuve la no, no tuve la desgracia, no tuve sí, la desgracia. Se perdió, se tiró con Glaive Florimonte, otro desastre. Eh, están medio mal armadas las parejas, me parece, pues hay una pareja que era muy buena el otro día, ah. que era Noelia Marsol que estuvo aquí en línea con Startup para Paramatine y el de fuerza bruta, Martín Buzo. Ah, mira, Y, ambos bueno, muy, claro. muy calificados ah, para esto claro. Y después te tiraron, como decíamos Georgina y Gladys Florimonte Y, Gladys Gladys y yeah. la Tota Santillán y el Polaco Que terminaron pasando los dos igual Pasaron los dos nomás este, Igual sí, lo, vos, bien ¿qué? la Tota de, En vez se tira de, de, de bomba Y no, todos, pens todos hubieran pensado eso Pero por eso. lo menos dijo me tiré, se tiró de 7 metros y medio Pero para ¿qué hizo? ¿Bomba? ¿Hizo palito? ¿Qué hizo? Palito a, a sí, ancho, bueno, palito no le, ancho. No puede ser pal, palo puede? borracho. <risa> Pobre, pero Gaby, te lo ves todo, ¿eh? te veo bien a mi lado. Y lo tengo de fondo siempre los martes ahí. Mirá vos, así que Celebrity Splash. ¿eh? La verdad que me llama la atención ese, ese programa. También me da, llama la atención los jurados. ¿sí? Tal vez ya Son... se comentó esto en radio, no sé. pero Maximiliano Garra, ¿qué puede saber de saltos ornamentales? No, pero hablo, no de saltos en Pampita. sí, pero por ahí juzga... sabes que hay cosas de... Una sola cosa se me ocurre. Pero hay cosas que tienen que ver con la, la punta entrada, de los pies sí. y qué sé yo, que él puede ver estéticamente si está bien o está mal. El, el que te digo el que menos sentido tiene es Miguel Ángel Rodríguez, que no sé bueno. cuándo alguien le dijo que era gracioso. No, bueno. Eh. Es un tipo, yo lo vi en persona, Miguel Ángel Rodríguez, compartí eh, un, un, unas horas. Realmente es de esos tipos que todo a todo le trae un chiste, me ¿entendés? Entonces a sí, todo sí. el tiempo tiran chistes. Algunos son buenos, otros no tanto. Y, te, otros, eh, y otros son un malos. Un 5% bueno. Claro. Bueno, pero eh, pero está es, es ahí está para debe hacer ser divertido, de sí, ser muy es... muy buen tipo, muy simpático, pero muy llevadero. Pero en un momento tenía un programa que hacía muchas imitaciones, los Rodríguez, sí, creo que se llama viejísimo, no, no, no lo sé sí. Pero él arrancó con Tirrell y arrancó Miguel. Sí. Sí. Eh hizo title roll Dan, me acuerdo, estoy haciendo Mucho memoria después. en voz alta. Y Miguel y Son amores. Son, son, amo son amores, Son no. sí, Son amores, era sí? el árbitro él. Era el árbitro. Era, Sánchez, él, era protagonista, sacando a los Marqués y era él. Claro, es este... verdad. Este Es, es, es un Igual es, es un buen tipo, va, un buen tipo No sé como actor que es la verdad pero porque Tiene eso, pone como actor zafa de ser un buen tipo Pero ahí, siendo él Tirando chistes todo el tiempo, aparte de un pajero bárbaro pues Siempre, ¿no? Le pone le... 10 a una porque está buena, nada Se más Se ha dado Chapó Florimonti el otro día oh. sí. En vivo ¿Y, y lo Pero ponele que... a la de Calamaro, a ver qué Le puso un 10 o un 9 porque estaba buena, nada ¿Lo más ¿Lo dijo? ¿Él dijo porque estás buena? Sí capo. No, <risa> diciendo, ¿eh? Es un wacho, pero está, está bien. bien está Igual bien. le deben le deben insistir mucho desde la producción, digamos, che, bueno, vos sos el que tiene hace chicha. A, que tenés a, que hacer a que vos te que ser el malo vos Pampita ser buena, vos la que es la que sí claro, que salta. ¿Cuál salta? Hay una la campeona sudamericana de salto. Ah, pozo. la que sabe, digamos. La que sabe, vos sola que sabe y vos hace hace telegracioso sí. y tirale onda a las pibas. T Todo lo que puedas, claro. Este igual me da, yo siempre dije lo mismo, pero me da la impresión de que a, a, a, este ya tenía contrato con el canal porque están, estaban haciendo esa cosa del musical, la serie que sí. es un musical, no sé si ah, lo siguen dando. Y sobre eso lo pasaron los sábados a las 10 de la mañana. Y dijeron, como esto, sí, quita pena. Como esto no rinde un jora que te tiene contrato, tenemos que agarrarlo, no sé, meterlo en algún lado, truc acá. Claro, pasa, pasa mucho en Telefe, me parece eso que más que te contratan para algo, sos artista del canal. Claro. Y, y pasa que siempre termina encajándole Un programa Marley sí, Eso pasaba mucho con los gran hermanos Los que dejaban Gran Hermano, Tuki lo iban ubicando Digamos, a la mañana con Lozano y En AM, en AM a la tarde. Y ahí está, no firme nada con Telefe Claro, todo claro. Que, pore lo que lo que los engatusan, los que los meten y los los garcan son los que no tienen una mujer como el señor. ¿Cómo se llama el tipo este? Cristiano. Cristiano. Cristiano está. De de ¿Lo, ¿Lo has visto, Gabi? No, no. ¿Hay en Pasión de Sábado con Cristiano? Vi un pedacito ¿Sí? y le comía ¿Sí? la boca claro. a una piba, está comiendo alfajores como Tinelli, está haciendo unas cosas como una promo con alfajores, uno sí. le... oh, unos no, no sé. Era una cosa así, bueno, y aprovechaba y le comía la boca a una piba, no Igual lo banco. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí? casado Cristiano? No. no, se, se, se peleó. Separó. Ah, se separó. y la fama le pegó. Le pegó la fama. ¿Qué? No, tuvo un quilombo, el chabón siempre la hizo bien, pero tuvo un quilombito. No sé qué pasó, alguien lo ensució. Alguien lo ensució y, bueno, tuvo que, tuvo que cortar todo. Sos el, el abogado. El abogado, el abogado. Sí. ahí está. ¿Tás? Soy el, el burlando... Vos le título del secundario. <risa> y salió ahí el, el Mariano Moreno. Sí. <risa> Estamos en Tarde para Matiné hasta las 22 horas en Cicloper Radio, arroba Tarde Matiné nuestro Twitter. Puedes seguirnos allí en nuestro lindo Twitter que... Tiene muchos tweets divertidos, ¿eh? la verdad que te lo recomiendo, arroba tarde matinee con doble E, seguimos por ahí, son las 20, 24 minutos de la noche, hoy tenemos un programa en el cual hacemos radio teatro, recién Facu estaba eh, leyendo Apun su apuntando, guión, apuntando, apuntando su, su participación, va a venir el señor Sebastián Romero, va a venir el señor Guille. Después tenemos algún que otro artista invitado, a lo mejor en el radio teatro, alguna voz que no conozcas, va a estar acá participando nuestro querido y lindo radio teatro. Venía Denis Farina, pero canceló. ¿Viene <risa> la chica de chiquititas al final o no? ¿Está nadie No, no viene. Para la, la próxima. Porque Así. en este caso no sé si había sin stand o voz femenina. No hay table, femenina. Y Exacto. Claro. Pero ya la, la tenemos ahí agendada La tenemos agendada Y cuando venga va a ser un teatro de la concha De la de lore bueno, bueno. Eh, También tenemos una nota con Cristian Lagrota ¿Quién es Cristian Lagrota? Eh, la ah, ah, se un... me ocurren muchas contestaciones eh, Sí, es rima con pesota con... <risa> Y todas esas palabras que a uno cuando le gusta <risa> no, no le gustan las rimas podemos dejarla ahí Sí, sí. no le gustan Cristian Lagrota, eh, para que lo vaya buscando Es ex jugador de fútbol sí, Ahora, la última vez que hablamos que con... okay, Tuve la suerte de hablar con él Estaba viendo si volvía a jugar o no Y es un jugador de, ha jugado en Italia Así que tenemos una linda Epa. nota por delante Y vamos a contar un poquito en qué anda hoy Cristian Lagrota Dentro de un ratito la nota con él acá en arroba, en arroba, En tarde de Paramo, <risa> por Cicloper Radio Sí, vamos con el primer tema de la noche Hoy es lunes, 22 de julio, sí Pasó el Día del Amigo, ¿Festejaron el Día del Amigo? Antes sí, de hicimos asadito ¿Hicimos asadito? Hicimos sí, asadito ¿Vos Dividimos entre viernes y sábado, sí ¿Metiste, metiste de doblete de grupo? metí doblete y después metí fútbol el domingo. ¿Eh saliste el sábado al final o no ¿O te concentraste? Le eh, trangué. y ganaron ayer. Son por penales, por ¿Son penales. <ríe> Son finalistas. Son finalistas, soy finalista. Muy bien, la semana que viene Con frío, resaca todo. ¿El domingo se juega? El sábado. El sábado. Lindo. Bueno, vos jugaste Faco el domingo ayer? No, ah, no, ¿no, no, no, no, no no Porque mencionó la semana pasada que había jugado ahí sido Claro, fui de invitado de el, el otro en otra fecha en esta no nos necesitaban que. ¿Vas a ir a verlo a la final a Gabi? Puede ser. Vos, te voy a decir algo, si yo no voy, no ganan la final uh. Ya soy, le dije, la gente no quiere, dice que sos mufa Soy mufa, Vas, van a perder la final <risa> lo rival, lo lo por... para ellos. Siempre los vi en las finales y ganaron Pero no importa, no voy a ir eh, ahí sí, Que me lo vengan a pedir <risa> A todos los de la gente de Esportivo La Venosa Al señor Octavio, al señor Mauro Al señor Polaco el señor Polaco, el señor Polaco. No, ah, no es el canta Al señor Horacio Spendoneri. también Vangan a pedirme que vaya para que ganes Vamos bueno, con el primer... hay, hay una, la camiseta 3 Que era la tuya, está retirada Los partidos que se usó esa camiseta fue Yo sé que toda esa campaña la iniciaste vos Gaby Así que yo, yo ya lo sé eso Vamos con el primer tema de la noche Tenemos un gran programa por delante Esto es estar de Palamaterra hasta las 22 horas por Ciclope Radio Suena Adel haciendo Cold Shoulder you say it's all in my head and the things i think just don't make sense so where you've been then don't go all coy don't turn around on me like it's my fool see i can see that look in your eyes the one that shoots me time when your heart ain't in it and you're not satisfied you know i know just how you Pasamos a informarles sobre el estado del tránsito lento. En este momento hay una especie de desorden digestivo bastante importante y muchísimos síntomas de hinchazón y pesadez. A la altura del intestino grueso podemos ver lo que pareciera ser un amontonamiento de chorizo a la pomarona. se ha tornado un tanto peligroso el cruce con mi persona en este instante, recomendamos desviar o esperar al menos 10 minutos que intento ir al baño y vuelvo. Regresamos con ustedes en estudios Central. Como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón empezaba a ver con otros ojos a uno de los marineros Porque estaba embolado en el barco a causa de no tener radio Es tarde para matineño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 claro aplaudimos acá en vivo no estaban mis planes este momento eh no, no es que quería aclarar a la audiencia ¿no? que no, no era un regodeo de, de mi parte me invitaron los chicos a, a contar claro, este, este no video. no era parte del plan o sea, claro. no en realidad ya vamos al Tata Martino no nos atendió y bueno verí Sebas digo <risa> con algo parecido Sebas cómo cómo para contarnos ganaste contarnos un poquito hoy, hoy, por qué hablamos de esto recién Nacho lo comenta vimos en el Facebook de Sebas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 Para decirnos que estábamos, mejor dicho, nominados Claro eh, Yo pensé que era nada más una exposición sí. El corto, no sabía que había premio ¿En San Pablo? ¿En San Pablo? Sí ¿Cuándo? Ah, la semana pasada claro, por porque eso no aquí Claro, claro, claro. No, sí. no contaste nada, guacho No, es que fue todo medio, medio aparte, medio sorpresivo Pero primero no. nos dicen que vayamos Después eh, hicimos un sorteo entre los chicos del grupo Para ver quiénes iban Porque la directora estaba en, en, en Viena ah. en, en Europa sí. El corto se iba a exponer en Viena también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 ¿no? Y claro. no conocía a Brasil tampoco o sea, no. Alta gloria eh, El Papa está allá por eso ahora, ¿no? El, el Papa yo lo llamé, sí. personalmente ya lo llamé dijo, Llegó tarde, explica. llegó como una sí. semana después Pero fue a felicitarte Sí, sí fue a felicitarme, no nos encontramos Así que mandó un mail y bueno, ya se quedó ahí para dar un sermón ¿Cuál es el mail aprovechar. del Papa? Eh, Papamóvil eh, oh. Arroba hotmail papa Arroba el Vaticano Vaticano.net Barba Orgo Un tuitazo le puedes tirar sí, por, tiene, a, ¿no? Arroba pontifex Guión es sí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 Y, sí. y en un momento, aparte todo en portugués No había traducción, no oh, entendía una goma claro. Entonces en un momento escuchas eh, Escuela de Cine sí, fastidio, yo, me, hay premio! <t> <ríe> ¿Sabes qué? Me molesta mucho eso de cuando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 Y sí. primero menciona al otro Y después dice en Sebastián Romero Tenía tanto miedo Que se llamaba el corto Tenía tanto miedo Pero en portuguesa portugués miedo No sé qué goma Dijeron Bueno, lo dijiste Medio gangoso pero... Sí, es que eh, Por ahí era gangoso El tipo también <risa> <risa> Y bueno Y ahí me, me paré No entendía nada Y subí van bueno, aplausos Qué sé yo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 Y bueno, y ahí el bien. corazón a mí. Tiraste demagogia. De sí, sí. sí. Pero me salió natural la demagogia, no, es que no, no es que lo planeé. Claro, yo no tengo idea. dije, te la, ahí, por ahí entiendo ahora cuando los, los, los tipos dicen, este es el mejor pueblo del mundo. Claro, capaz que Porque, le sale. Claro, bien. le sale. No, bueno, no sé, qué sé yo. Puede ser. Así que esa fue la... Qué la, bueno, para, no me quedó claro lo siguiente. Sí, el claro. título sí, del premio, claro. o sea, es el mejor corto, ¿cómo es? El mejor cortometraje de Escuela y Universidad de Latinoamérica, digamos traducción. Wow.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 tenía tanto miedo. Tenía tanto miedo. Cortometraje, sí. Este, este está más allá de guionado por sí. tu persona, entre sí. otros algunos calculo, eh, está estás, sí? actuado por ti también? No, no son, son tres son chicas. Okay, perfecto. Tres chicas las actrices. Sí, Hay sí. algo que se pueda contar acerca al como algo alguien para tentar al radioescucha? No. Te, te pregunto, eh, sí, bueno, bueno, no, eh, digamos el, el, se podría decir que es acerca de un viaje de tres chicas que quedan varadas en una estación de servicio y tienen que hay una que se queda encerrada en un baño y tienen que pedir ayuda a la persona que nunca le ponían el pedido ayuda y tendrían que pedir ayuda. Ay, la pucha. Y okay. ¿Participaste del casting siendo tres chicas? No, porque eh, las, las tres chicas eh las cada me hacen unas señas muy complicadas. <risa> eh, las tres chicas las eh, son eran las más actrices conocidas por la directora y las, nah, las claro. ya los vio cuando el personal es como que llamaron un poco los personajes en base también a, a la gente. Ah, perfecto. Eh, claro. Perfecto, está muy bien. Sí. Eh, así que eso es lo que puedo decir, ¿no? Está ¿verdad? muy bien, ¿Suena, suena bien, me gusta ya Por si me dijiste tres chicas dije, vamos a verlo Sí, sí No sí, me imagino Muy bien, Sebas, la verdad que felicitaciones Gracias No sabíamos nada, la verdad que la jugaste de callado ¿eh? La jugaste callado, calladito <risa> Vos fuiste ahí y llegaste a Brasil, ¿qué onda San Pablo? ¿Saliste porque... ya sí, sí, sí, la verdad que nos llevaban a jodas todos los días Un primer karaoke chino se, se te, bueno. Yo te iba a decir si la voz resentida se te nota claramente resentida <risa> Es del Día del Amigo o de la Joda de Brasil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 Eh, el italiano dire, bueno, no, igual no. está bien, eso, no, latino, bien Son lenguas sí, sí, sí. romances. Sí, sí, sí, sí. Eh, esto lo hemos visto cuando estudiamos <risa> son latín. <risa> cuando estudiamos <risa> latín <risa> son ocho las lenguas romances. Son romana. ocho, sí. te sigo bueno. cuatro y de pao, ¿eh? era uno, ¿no? ¿La provensal? <risa> o es un... no, Nada más la pizza. pizza? No, Una más eso de arriba de las papas. No puede Proven... no, no, puede ser. Pero bueno, la cuestión es que hay muchas que tienen eso.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 en portugués no simple, llevé mi tarjeta me hice unas tarjetas hiciste tarjetas sí hice unas tarjetas <risa> que quiero decir que la verdad que fue mi eso? madre la que me, y, me dijo y por qué no te hacen unas tarjetas sí, y dije bien. mamá tenés razón que para que decías Sebastel Romero y cuál era la leyenda abajo guionista no Bionista, actor, no. <risa> no, no no no podía meter guionista actor, actor en un ladrillo bueno yo te veo, especialista yo te veo, en bueno. generalidades <risa> claro tenía puesto especialista en juego de la vida algo así no <risa> hermoso <risa> y mi número de teléfono mi mail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 en eh, mails del estilo de hotmail <risa> sí. no, que pero gmail... si, si es nombre apellido hotmail no va tampoco mm, preferiría sí, hacer... un, un gmail un de, de Gmail para arriba entiendo claro. que digas el de Facu.AguanteRiver punto aguante river no, va, claro, no existe claro. pero tampoco hotmail de facundo veo la hotmail no cuál viene arriba de gmail no, la verdad es que no sabría decir. Simelia es como la papa, ¿no? Sí, es de los que son gratuitos, sí, después si tenés una página te pones el de tu página y queda Ah, pulentón, Nosotros de hecho tenemos como por ejemplo mail@estardeparamatiné.com. Correcto. Este, ahí nos pueden enviar mails, si nos quieren hacer consulta de cualquier tipo, si quieren preguntar por mandar fotos en pañ pañios menores las chicas. Por supuesto. Por supuesto. ¿Chicas menores de cuánto? No, en paños menores, no, mayores, sé, pero me no. por las dudas. Ah, perfecto, por no. las dudas. una anécdota que nunca conté, justamente una vez hicimos un casting, no sábana, lo aclaro antes que me pregunten. Eh, David te lo iba a preguntar, ¿eh? no, eso, no, no, Yo no. lo conozco a este muchacho. Hicimos un casting y una de las chicas mandó fotos eh... eh, no. con un perro bañándose. ¿Para <risa> con su perro bajo la ducha? Pero era para Marley y a <risa> mí el casting. <risa> claro. <risa> lo, la, la, la, la, la gente, había gente que, que, que creía que a mí había un casting para perros, no lo había. Y ese creo que si, si no me acuerdo mal se tapaba las tetas con su perro no sí, te, no decir no. mucho. ¿se las pasaste a tus amigos? A esas? no, no, porque en ese momento todavía dudábamos si la chica no iba a quedar, no, igual no era buena actriz estamos seguros de que no era un, com, un corpiño con pelos no, no, era era un no, perro. era un perro literalmente con cara de perro y todo <risa> era una chica aparte que tenía la increíble tenía la cara de Daddy Brieva no. <risa> no, anda, va, increíble, grudo, muy fuerte no la maté, capaz es que muy escuchando. fuerte no, no, no, me, no, no puede no, ser no, bueno, no importa, pero es muy fuerte igual tener la cara de Daddy Brieva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 Eh, nosotros mucho nosotros Como lo hicimos Para la facultad eh, En su momento uh -huh. eh, lo, Los únicos Autorizados Para moverlos Son la, la, ah, la facultad Ah Tiene todos o sea, Ellos son los que lo mandan bien, Entonces claro. nosotros No podemos tomar decisiones Y por ahí Podemos empezar Sugerirlo Sugerirlo Más ahora Que tuvimos esta, esta oportunidad no Como decirlo Che Mandar un poco ¿Qué? más Claro Che entre los cuatro Te quedaste vos el premio ¿Entre todos los... No es de la, de la, Aparte tiene el nombre De directora Me, eh, Corresponde que ella lo tenga Ah mirá. Es la señora ah. directora Por supuesto ¿Cuánto pensaste claro. Agarrar un indeléble Tirar así Por el Sebastián <ríe> Romero Eh Eh, no lo hice todavía No lo hice No, mentira Esto, perdón es, sí. Vos no vas, poder, no vas a querer contestármelo En realidad sí. tampoco es una pregunta Es un juicio <risa> mío Pero digo, Rápidamente Me parece que es Que es más valorable La labor del guionista Que del director Digo El guion está ahí Después no. Muchos directores Lo pueden Lo pueden interpretar De mil maneras Y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 Tenerlo acá Siendo parte del programa La verdad Sebas Felicitaciones Bueno gracias chicos Que Son sigas muy, así ¿Sí? Bueno y ahora nos contás Lo que no se puede contar Al aire del viaje a Brasil Vamos con el siguiente tema De la noche Esto es tarde para Paramatino Facebook.com Barra Estar de Paramatino 52728799 Para comunicarte con nosotros Si querés felicitarlo Sebas Podés hacerlo una tortita mandale, mandale, mandale algo eh, Algo de chocolate Por un favor Cat a... sí, Copi Haciendo Take Me Over <risa> This uh is -huh. Fabián Cubero, le mando un saludo a la gente de Estarde para Matinés. Este programa es auspiciado por Ching, el mejor restaurante japonés de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Lo pronuncié mal? Ah, con G. A ver. Este programa es auspiciado por Ching, el mejor resta ¿Qué? ¿Y cómo es entonces? Ah, es G pero se dice J. Ok, dale, apúrate, poné a grabar otra vez que hoy tengo un día nefasto. Este programa es auspiciado... ¡Ah! Pero la pucha. ¿Va otra vez? Ok, ok, dale. Este programa es auspacido... No, no, no. Perdona, la última, la última. Este programa... Seguimos grabando, ¿no? O estoy hablando al pedo. Ok. Este programa es auspiciado por Ching. ¿Y ahora qué? Ah, lo dije con G. Ok. ¿Me está grabando? Dale, dale. poner a grabar, dale. Este programa busca nuevos auspiciantes. Si a usted le interesa patrocinar en Estarde para Matiné, le rogamos se comunique con la producción a la casilla de correo. Mail arroba para matiné punto Restaurantes japoneses, abstenerse. Un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón se hacía un cortecito de pelo carré, porque no tenía radio y estaba embolado arriba del barco. Es tarde para matiné. 20:52 minutos de la noche. Agradecemos los saludos de Facebook al señor Martín Tudela, que nos está escribiendo y dice, "Malísima la idea de Facu. ¿Cuál?" Eh, no sé tuve muchas malas Tuviste cuál... una con, con Sebas A ver si puede especificar Martín que le mandamos un abrazo Que... <risa> ¿Sabes qué? Este señor Martín, yo lo he visto el, el sábado en el cumpleaños del señor Agustín Vázquez. Ajá. Sí, un amigo de, de la casa también, podemos decir. muy participe en nuestras fiestas. Conocemos a él mucho. Se festejó en un paintball. Sí, se aprovechó el día del amigo y fue el cumpleaños se hizo en un paintball. El señor fue elegido por el cumpleañero. Viste, dice que en el paintball, al final del cumpleañero, hay que jugar todos contra él. No. Así liga un poquito, una especie de malteada, pero de balita de... La regalo, no es ningún chiste. Eh. No es no ningún chiste. Y bueno, le dijeron, elegí a un socio. Y lo eligió el señor este Martín Tudela. Un socio es, perdón, sí. es, a este lo vamos a claro, reventar la que, balazo. Claro, vos tenés que ser el guardaespaldas de él, le dijeron. Uh. Y bueno, se achicó el y señor. Y pusieron el tema de, de la película. ¿Cuál? El, el guardaespaldas sos... ah, guarda guarda O sea, para, la cosa es que hay que cagar los tiros a Agustín Vázquez, al cumplaniero Al cumplaniero había que darle Y él tiene que elegir un guardaespaldas Un guardaespaldas para que lo, lo proteja Cállaran 10 contra ellos dos Claro, y, y eh, él un se la bancó Y en un eh, arruinó, puso un par de condiciones y después aceptó el juego Condiciones que no, no a la cara claro, porque no, tiro, la, sí. que Una la murió Pero flojo, flojo el señor ¿Sí? Martín Flojo el señor Martín, así que sí, me está, me está bardeando ahora acá Pero le mandamos un saludo a él que está escuchando Te felicito a vos, Sebas, también Es casi ilegal eso de todos 10 contra Facha claro, Romero, sí. es Sebas, el Facha Romero me pregunta así sí, porque el señor Sebastián Romero le decía el Facha. ¿no? Sí, bueno, sí. quizás eh, sus épocas mozas. Claro, tal cual, es el mismo. Eh, un saludo grande para Agustín, la verdad es que el paintball estuvo lindo, sí, hace mucho que no que no que no participaba de, de un juego así. Me, Nunca me, jugué al paintball. Es doloroso. Duele, Gabi, si si es mala leche duele, o sea, si te tiran a 8, 10 metros no pasa nada, pero si te agarra uno de espaldas Que te agarra desprevenido Estás al horno Duele un montonazo A mí me pasó que en una Quedé último Eliminaron a todo mi equipo Y habían quedado 5 del otro Porque estás escondido ¿no? Porque hay quedé último Porque soy Rambo Y me agarraron Entre los 5 Me dieron Y la verdad es que tengo Marcada toda la espalda Pero un juego divertido Si querés simular la guerra Si querés jugar a ser Rambo a buenísimo. anda al peinbol Y ahí, ahí el lugar donde fui Fue en el KDT Ah, sí, mira. recordamos viejas épocas de la cancha de fútbol del Cadete, acá nosotros tenemos un pasado ahí. Y ahí ¿Dentro, ¿eh? dentro del Cadete? Dentro del Mira, abajo de la autopista. Sí. ¿Pero lo inventaron ocasionalmente o, este, ahí, o de, a, el... ahí donde le robaron a Rambo. Claro, <risa> sí, más o menos. Y ¿saben qué fue lo gracioso de todo esto? Que hay pibes que entrenan para esto, ahí en la cancha de fútbol del Cadete, hay pibes que, o sea, los hacen caminar como si portaran el arma, como si tiraran, los hacen arrastrar. Hay entrenamiento de así de de paintball de wow. gente que compite, imagino. Claro, seguramente, sí, seguramente. y de repente vimos una especie de, de simulación. Pa, pa, pa, pa, pa. No, no, se dan sin parar, o sea, estos pibes que compiten, digamos, claro, ¿no? Claro. Es una enfermedad para algunos, me es parece. Sí, porque quieren ser guerreros, vayan al ejército si si quieres. ¿Dónde está Estados Unidos, viejo? ¿Anota eh, Estados Unidos, eh? la sí. ¿Cómo era la probanda <risa> que decía? I want you. I want, you. I want, you. I want you. A Estados Unidos? Pero bueno, acá bueno, me tú... dicen que hubieron piñas en el KDT, me comentan, bueno, sí, sí mandamos bueno. saludos. La gente que comenta en facebook.com barra es tarde para matines, ¿sí? Saludos a toda la gente que nos escucha del otro lado por Ciclope sí. Radio. Por sí, por suerte, a veces, o sea, cada vez son más, antes eran 3, 4 y hoy día la verdad son que es un... 6, 6, sí. creo que llegamos a eh, los 6, Pero siete. es una responsabilidad manejar 6 oyentes. Sí, y mantenerlos, difícil es difícil mantenerlos. ¿Eh? Pero bueno, estamos acá en nuestra cuarta temporada Esto es tarde para Paramatine Toda la info, por si no nos escuchás todos los programas Está en www.estardeparamatine.com Ahí está, le quiero mandar un saludo a Nicolás Pano Que también siempre nos escucha y está Y, y recomienda, porque le gusta el programa sí. Y ahora nos dice que está enganchadísimo Que estábamos hablando con Sebas este y me, Una y... acusación grave para mí, Hugo Tiró, ¿Tiró acusación, me la perdí, ¿qué es dijo? Que no, te hace te... un año eh, yo caí ah, sí. con el asado empezado Ahí que no se cocinaba con nada Y tuve que ir a salvarlo No me alcanzó el carbón para para terminar de salvarlo Pero si no, no comían Claro, estamos claro. hablando del de día del amigo de No este, año. sino el anterior ¿Sabes lo año. peor? Que se, se saca los méritos del solo Entre los dos lo salvamos, Gabriel no, no, vos empezaste a meter mano Llegaste más tarde, una hora después que yo Bueno, pero lo sabés <risa> Cuando yo llegué no, no, no, no, no, no le llegaba calor a la carne No, yo lo que sí recuerdo que fue un bajonazo <risa> Es que eh, tu tuvo que meterlo al horno, porque ya no había carbón. Igual, no había carbón, pero yo horno. no compré 3 kilos de carbón en Medecinco. Son unos forros. Un saludo Mucho al saludo. señor Juan Francisco Álvarez, que también dice que se cagó el señor Martín. ¿no? Se está <risa> ah, jugando. la tiró. Tenemos la nota al aire, sí, tenemos al señor Cristian Lagrota. Cristian, buenas noches, Matías Cuarote, saluda estamos acá con Facundo y con Gabriel. Hola, Mati, ¿todo, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, acá andamos, recién dormido de trabajar. Me alegro, Cristian.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 200 años y estaban ahí, <risa> y se lo jodan nunca. <risa> claro. Claro, es un bajón, pero bueno, entonces tuviste que rumbear para otro lado, ¿no? Después de Sí, la de sí, no... directamente a Italia. ¿A Italia? Sí, directamente a Italia. A ahí directamente a Italia. Ahí directamente Italia. Pues sí, la, la historia de Italia es la más linda que me va a quedar en mi vida, gracias a Carlito Marinelli. Eh, sí. ese chico para mí es Dios.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 Paso, me compro el coche, sigo laburando. Un día me llega un llamado Italia. Carlito Marinelli, que se ha ido a jugar al Torino. Sí. Uh -huh. Me dice, Cristian, ¿tenés pasaporte italiano o no? Trámite, familia, italiano, sí, tengo. Juntate todos los papeles que tenga Le digo, para ¿por qué? El 3 de mayo viajas a Italia, me dice. ¿Así? Sí, no. para, para una prueba, ¿qué? ¿Vos de qué jugás, no. Cristian? ¿Eh? ¿Vos jugás de 4? ¿4? Yo jugaba de lateral y terminé claro. jugando de volante central de 5, terminé jugando en cualquier lado, me faltó jugar de arquero nada más, no. pero jugué jugaba de lateral sí. y bueno, me voy a Italia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 No, me llama Capito Mayer dice, ya tenés la plata en lo de mi representante, andá a buscarla. Qué hijo ¿Todo esto te ya puedes... con un lugar asegurado en el Torino o tuviste que ir a probarte o te probaron no, después? No, no, de yo, yo directamente cuando llego allá, firmo, llego al Torino, sí. contento, te podés imaginar, ni zapatillas tenía, llego al Torino, el Torino entrenó dos meses, quiebra el Torino. Fue en el momento del falimento del Torino, quebró el Torino. Oh. Pará, Marinelli me dice, ¿qué hacemos?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 de Liguria, que es toda la parte de la Liguria Y la parte de Toscana Llegué a la final esa La sí. perdí las dos veces por penales claro. viste Pero No la pudimos pasar Si, sí, vos pasás y terminás jugando Eso claro. si, sí, jugué amistoso con el Génova Al Génova le convertí un gol, salí en la tapa de todos los diarios Que los tengo guardado en casa <risa> eh, Jugué contra Borriello Dibayo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 Le dame la camiseta y se la llevó los pibes. Mentira, para mí. Y dice, ¿sabés qué, qué? ¿Qué sé yo que voy a de nuevo ahí? Me llevé camiseta toda, del negro pinga, del brasileño pinga. Que, el negro le gustaba mala joda. Y le decía me decía, vení, venite conmigo. Ese chabón, eh, jugador del Torino, alquilaba los lo boliches los domingos al mediodía. Ah. Para hacer fiesta le digo vos, me decía, vení vos argentino, vení con nosotros. Le digo, sí, vos dame la camiseta. Me traje botines de todos los colores. Me traje botines que usaba botines amarillos usaba botines blancos, todo me traje, no, eh, no, pero iba, me saqué todo a Trump. Te a preguntar, Cristian, por por la joda en realidad, ahora del de brasilero, sí. eh, ¿salía mucho de joda allá o, era, o eras más no, tranquilo? No, olvidate, olvidate, salí dos veces a bailar, salí dos veces a bailar, allá primero que estuve un año solo y no hablaba nada, no casaba una y son lugares muy chetos. Claro. Yo te digo la verdad que apenas es, si vos ahí, con si no va con Armani y... Ah, eh, claro. Toscani o coso Te miran de arriba abajo claro. Yo iba con la ropa de, qué sé yo, de qué decirte de, de Cualquiera, Nike sí, Peraldi sí. La zapatilla Nike <ríe> Peraldi iba Gemea. ¿Entendés? Entonces, sí, acaso son marcas, capaz que son marca marcas viste Pero allá te dicen, ¿y esto de dónde es acá? Te parecen sí. los pibes que venden en ah. la playa Son así, de, ¿viste? Son medio cerrados sí, sí, sí, Entonces, claro. bueno, al segundo año No, ya, después ya empecé a cambiar El tema de ropa, vestimenta, tenés ahí de traje Camisa, pero... Los, los años que... era así Y de joda Sí Salí dos, tres veces Una vez Me jugaba el, Me jugaba al descenso Y me engancharon Un juego a la noche Decí que Nos salvamos Hice un gol Y quedé perfecto Si no me estaba masacrando <risa> Claro, o sea, claro Te mata Te mata Cristian eh, Escuchame una cosa Ah ya Esto vos jugaste En, eh, en, eh, bueno, en el Torino en, Cuando jugaste en el Torino Por ejemplo Estaba en la Serie A O estaban eh... Serie A que, Serie A y quebró Ah, ah ok no, Ese ¿verdad? quebró Perfecto y Con entonces... Recova no coincidiste Y no podés ser una buena camiseta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 Sí, porque nosotros somos más sanguíneos uh -huh, claro. Vos fíjate el Cholo Simeone Claro, sí Fíjate, fíjate el Cholo Simeone, el Cholo Simeone fue allá y Dios sí. Y capaz que le dabas una plata en los pies y era, no se pasaba a dos conitos claro. Y yo lo mismo, yo sé mi virtud y mi defecto Claro Entendés, mis virtudes son que soy fuerte, voy a marcar, voy bien arriba Claro sí. fuerte, ¿está bien? Sí. Pero si me decís de tres jugadores me caigo Claro Claro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 ...pero me vine porque tuve la propuesta y la a jugar al Stronger de Bolivia. Ajá. Sí. Ahí, ahí. Yo, ¿Eso, eso es la altura? Sí, tiene ah. sí la paz. Es el, vendría a ser el Boca de Bolivia. Claro. Y el Bolívar, el River. Ajá. claro Estoy allá jugando jugo, prácticamente... ...porque yo de San Remo paso a Sestri Levante, otro equipo de la Liguria... ...que es otra categoría mucho más arriba. Ahí el presidente me quería mucho, era como el hijo...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 Eh, me dice, vos dijiste que venías y estás a la grande y, claro. la y bueno, yo son errores que uno te lleva para fútbol Porque yo priorizaba más el fútbol en ese momento que la familia claro, claro. es uno de los errores más grandes que uno mm. puede cometer no sí. Pero es así ¿Cuántos años tenés ahora, Cristian? Yo tengo 31 recién cumplidos Cristian Ah, está bien Y deja, ahora dejaste de jugar, este, podrías haber seguido hoy, hoy día estás bien físicamente Me imagino que uno no pierde esa costumbre de seguir entrenándose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 ¿Qué tiene y, la prima, Estefi, Cristian? Acá eh? No, no, no, mirá, no te metas con la Torcaza, porque para mí la Torcaza <risa> es mi nena, pero tiene, 20, grande, tiene 24 años, pero es mi nena. Eh. Está muy bien. La, la, y tengo a mi hermana, que es en la mitad de mi vida, y con mi sobrino, ¿no? Uh -huh. Es más, claro. eh, yo extrañaba eso. Claro, más que claro. nada, me faltaban ellos porque yo, por ejemplo, mi tía...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 que era el marido de mi hermana en un accidente de tránsito y yo me daba la cabeza contra la pared, claro. yo era piel y uña sí, y claro. metiendo todo en la bolsa vos decís el fútbol te da muchísimas cosas para subir y te la sacas. Sí, eh, la vida personal de los jugadores de primera tiene muchos problemas pero vos no las vas a ver nunca, vos uh -huh. ves que se pone la camiseta, entran a la cancha sí. pero Muy uno bien. ve lo que está adentro del techo de la casa, sí, eso es lo más duro que hay, uh -huh. hay jugadores que sufrieron mucho, yo conozco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 porque casi todo fuma, eh, no es que son sano como el Pupi Zanetti que no sabe lo que es un vaso de Coca-Cola. <risa> no se ha eh? no se ha votado, no se ha no, votado. No, no. al, al buen ejemplo, tan no está quemando no, a nadie. yo, te, yo te, no dice sí, no sí. que manda nadie porque el Pupi Zanetti no sabe lo que es un vaso de Coca-Cola, ¿verdad? Eh, el, el Pupi Zanetti, vos casés si te casás, la despedida soltero, porque la soltero. Te no que te que vas muy temprano. Pará. El, ¿y la luna de miel qué hace vos? ¿Estás con tu mujer? Sí. El Pupi Zanetti se fue a correr a las 9 de la mañana. <risa>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 Mari, bueno, en la peor época del no, Diego. No, que después sale el Diego y te tira con todo No, que a ver si que, que, que me quiere hacer juicio a mí el Diego, que no me puede sacar ni la zapatilla. Pero está sacando mis hijos, a mí, a mí no me puede sacar el Diego, no me la sacá. El pero y después acá volví, eh, vas, a Pará, vas a tirar una? ¿Qué crees que te tiro a al Diego? Dale, le tiro medio, medio mira, al Diego una vez eh, primero. Te tiro dos. El Diego cuando jugaba Sí. Marcelo Simoenian es vegetariano. Sí. ¿Está bien? Sí. A Marcelo Simoenian lo llevaban a todos los partidos donde jugaba el Diego. Porque el anti-doping pillaba a Marcelo Simoenian. lo no oh. pillaba Maradona. Ah, claro, claro. <risa> está bien. Entendé, estaba en la platea. Una vez, Marcelo Simoenian se escondió y Guillermito Coppola, desesperado, buscándolo donde está Marcelito que tiene que pillar. Sí. Porque si pillaba al Diego levantó en cana. <risa>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 Que claro. me puteen, que me tienen algo en la cabeza, que me exploten la bomba la oreja. Es todo así. Y sí, porque allá en Italia vos salías a la cancha y te esperan con las cornetas, claro, los eso no. de coreografía, con los cartelitos. Fuerza, ¿qué me importa la fuerza a mí? Escupime la oreja, puteame que, ¿sabés qué? Te arranco los pies yo. No, no, ¿eh? claro, acá en el ascenso ganado dos partidos y te dicen, tenés 50 pesitos de premio. Claro. claro. Te podés imaginar, muchacho que labura 12 horas levantando una pared... Le da 50 pesos, tiene 50 pesos para comprar la leche al pibe. Ah, sí, obvio. Porque es así. Uh -huh. Bueno, me llego al ascenso, acá a Juventud Unida. Llego a Juventud Unida, 6 meses sin jugar, te podés imaginar, corría 3 veces, me acalambraba todo. No importa, me fui poniendo, me fui poniendo, me ofrecieron a laburar en Coto. Sí. Trabajé en Coto, en el sector de electrodoméstico, en el Coto de Tortugas, sí. el grande ese que está en shopping. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Trabajé ahí un año. Sí. Eh, vendedor del sector de electrodoméstico Le vendía a, a mi amigo Matellán Le vendía a Bárzola Venían todos comprando y yo le vendía los aéreos acondicionados claro. <risa> Y bueno eh, ¿Ya hay algo Me que fue no bien igual, ¿eh? Sí. ¿eh? ¿Hay algo que no se has hecho? viste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 No, Román, no, porque es más grande que yo, pero yo estuve con el cucho Cambiazo, sí. yo bailaba la fiestita de los clubes con el cucho Cambiazo. <risa> Bailábamos con el cucho con la Paglia, César, íbamos a la casa a comer. Sí. Eh, ¿Qué te puedo decir? Aymar lo íbamos a comer con Aymar. Aymar no era nadie. Recién ahora estaba, estaba en reserva cuando yo iba a comer con Aymar al restaurante nos llevaba Ramón. Claro. Eh, muchos mucho, muchos jugadores que, que la verdad vi y, y los sigo viendo. Por ejemplo... Claro que puedo nombrar de jugadores que no son ni, ni conocidos no, que yo los perdí de vista y después volvieron a jugar claro. Matías Caruso Matías ah, Caruso ya. yo iba a la casa claro. eh, él se fue a Italia con 11 años mirá qué amigo que era yo que me trajo una remera del Parma de esas que venden recopia me dijo toma a Cri porque vos me ayudás nosotros claro. lo cargaban lo volvían loco claro, a él claro. en el Babi Fudo porque era suplente de los suplentes hoy claro. es el dos de Boca sí, tenga genio. nivel para gente, tenga, para no, gente claro. que diga o no Pero jugó en Argentinos Juniors, capitán Argentinos Juniors, eh, jugó en Boca. Sí, sí, un género. Tal cual. Che, no bueno, sé si suena que, la, va, que tenés, conociste un montón de gente, eso no te lo saca nadie, te debe estar buenísimo. No me lo va a sacar a nadie, claro. por más que diga, nada no, este es un mentirón mentira, mentira olvidate, <risa> me lo llevo yo acá adentro. Eso me quiero, sí, me dicen, ah, pero que no creen. Y no, no por, eso, cree. por eso, eso es hermoso.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 Ir a jugar con ustedes al fútbol, a ver cuando hacemos claro. un partito vamos a jugar dale, fútbol. Dale, me gusta, ¿Entendés? me gusta. Me gusta. Eh, eso lo mismo, yo voy a jugar con amigos, a veces ni juego, a veces claro. te digo la verdad, voy ahí me cago de la risa porque ya, ahora hace frío, ahora me decís venite a jugar el sábado a las 9 de la mañana, vas solo, yo no voy. <risa> yo ya jugué, ya chupé frío. Tengo una final, que de, tenga 31. el sábado tengo una final, te venís, eh, fútbol 8. Cuando quieras, sí, sí, <risa> voy, no tengo problema, sí voy. Pero Chris... no me digas a las 7 de la mañana porque juegas solo, perdés A la tarde, a la tarde va a ser Y Cris, la última, ¿Llegaste a salir en algún álbum de figuritas en tu época en argentinos? No, en argentino no Salí, bueno, en las que hacían el baby food en Italia En Italia sí. sí, salí a figuritas que juntaba la figurita yo y parecía un nene <risa> <risa> Y... <risa> Sí, no, yo me compraba todo eh. solo sí, sí, no. los domingos jugaba, los lunes iba El diario no se cagaba la risa, porque le decía, dame todo el diario claro. Tengo cajas y cajas Bienísimo. Bueno, un día las tenés que traer acá, Cristian Así vemos un poquito nosotros Sí, ¿eh, no, no tengo, te, tengo un montón de cosas Tengo camisetas, bueno, la verdad es que tengo un montón de cosas Si tenés una, una camiseta Para sortear para los oyentes de tarde Es bienvenida, sí, la verdad que Dale, es, es, dale, es dale, yo te, te digo eh, te, las bu te busco una linda dale. Y no tengo ningún drama En el momento que apenas la tengo con el nombre que, mío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 Por ejemplo, hay jugadores que, yo sí le tengo que decir, no vos tenés la cualidad de saltar cabecilla y trabar fuerte y comerte el pasto, se la digo, si le digo, para mí vos no sé esto. Yo, por ejemplo, soy un autocrítico de Carlito Marinelli. Carlito Marinelli me llamaba cuando jugaba humanitario y me decía, ¿qué dice? Y hacés esto pero vos sos un cagón. Decía, capaz, ¿viste? Porque cuando tenía que poner la patita, saltaste. ¿Entendés? No, terrible. Me llamaba y a él le gusta esas cosas. Pero a él, a mí, hablame siempre bien de Carlito, Sí. Yo sí el único que puede hacer una autocrítica Yo escucho que a Carlitos le decís algo yo te quiero pegar <risa> claro, claro. Y claro, fue es eh, eh, mi nada madrina vamos así. <risa> claro, bueno. Está muy bien. bueno Cristian Muchísimas gracias, la verdad hasta la próxima eh, Te esperamos acá con Carlitos Si querés venir un día también a contar historias de allá Muchas Y ahora está en Perú Ah, ah, sí está cuando universitario, en universitario. Eh, o sea. en diciembre viene, me prometió que venía en diciembre. Tengo que me voy a juntar con no Aira, Manuel no Drama, sí, los chicos Porteño, el problema, bueno. que se tranquilo. Muchas gracias, Cristian, hasta la próxima, en nombre de Facu, Gabi, mío, Matías. Un Dale. gusto haber hablado contigo y hasta la próxima. una, una cosita sola. Eh, le mando saludos, que trembrante, a mi prima Estefi, a Torkaza, que la cuido mucho. Uh -huh. A mi tía que me apoyo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 Eh, eh, a todos, no a este, a, a, todo, a, todo. Todo. a todos. A todo. La torcaza no, ya te lo dije. Ya, pero se equivoca, se equivoca. Cristian, muchas gracias. Sí, es problema, Gracias, A la gente, hay unos, bueno, recién mientras charlamos, buenos videos de Cristian La Grota con WT, fíjate en YouTube, hay videitos de goles de, de Cristian. Cristian, un abrazo grande, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, saludos, chao saludamos a Chris. la verdad que un placer hablar con él, muy divertida, la charla muy buena. Sí, a mí me, me me pasa, con muchos jugadores de fútbol en realidad me ha pasado porque ellos se acuerdan de todo sí. es increíble. Se acordaba lo, los sueldos. Por cuánto firmó pero los claro, sueldos y, y el partido que debuté y le hice un gol a los 12 minutos, primer tiempo y tal cosa, y yo digo pero la pucha, yo no me acuerdo que hice el sábado pasado y por un... por otras cosas Sí, bueno, puede ser, pero es increíble bueno, la memoria de los futbolistas. No, lo increíble. que vivía lo que vivió el fútbol, Cristian, la verdad que sí. lindo escucharlo ponía todo, ponía uh -huh. todo, la verdad que un Saludos grandes, muy linda Mucho la nota Vamos con el siguiente tema ¿sí? Ya viene acá en esta tarde para matiné En exclusiva, el Radio Teatro de esta tarde ¿eh? Así que quédate acá quedaste, del otro lado quedaste. del dial Vamos a escuchar un temita Nos vamos preparando, vamos vocalizando Ya ¿Sí viene el Radio de The Sutons look across the water And I think of all the things What you do que el oídos vegetalizados. Un momento, stop. Eh. Súbanse el rayo, el ciclope radio.com.ar. This is confusing. Nos sigamos en ciclope radio. Right. No, right. <risa> Hola, les habla Sofía Sámo, le mando un saludo muy grande a toda la gente de tarde para matiné. Pronóstico El estado del tiempo para la jornada de mañana en Buenos Aires. La verdad que el clima va a ser una porquería. La gente se va a mirar feo en el subte, habrá muchos bebés llorando en la calle y los extranjeros robarán todas las minas. Eso va a generar muchísima inestabilidad, discordia entre unos y otros y por momentos el aire se cortará con una tijera. Estarán todos recalientes Los nenes le pegarán a las nenas, las nenas se sacarán las trenzas, los bebés se escupirán los chupetes. Repito, no habrá buen clima. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. out of touch. hado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia frazadas, sábanas, cobertores, acolchados o cualquier elemento similar para el paciente Juan Román Riquelme, que sufre de hipotermia. Aquellos interesados en realizar este importante aporte deben dirigirse al estadio del Club Atlético Boca Juniors, ubicado en Brandsen 805, Capital Federal. Las ofrendas a nombre de Juan Román Riquelme. Muchas gracias.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 Sí, eh, la verdad que recién anuncié que venía un radioteatro. Llegué tarde hoy, llegué justo justo con los minutos contados a, acá, a Cíclope. Y bueno, la verdad que no, no hay un radioteatro, pero tenemos una cinta que, que es un hallazgo y la compartimos con ustedes.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 Eh, ¿Dónde estuvo viviendo? Eh, estuve viajando por el mundo, mucho tiempo en el Caribe, en las Guyanas. ¿Pero, ¿pero él? Ah, ¿cómo? Ah, claro, claro, sí, él, él, él. ¿De, de, de quién estamos hablando, si no? ¿Y, ¿Y cómo han hecho para que no los identifique la policía, el FBI, la CIA? ¡Henmen, henmen! ¡Henmen! ¡Henmen! ¡Maldita policía! ¡Henmen, henmen, henmen! henmen maldita policía ah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 Anmen, anmen, anmen, anmen, anmen, anmen. Sí, claro, okay. eh, Que por favor estén bien peladas las cáscaras porque si no le agarra acidez. Bien, bien. Ya mismo se los traigo. Ah, le puedo hacer una pregunta y disculpen, no quiero, no querría en realidad sonar entrometido. Eh, a ver, ¿qué? Puede ser que él, que él sea el... Eh, no, no, no, no creo que no, creo que bueno no, no no sé.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 entre que nos paramos, llegamos todo y volvemos serían como unos 30 minutos, así que ah. Ah. Sí, claro. lo, lo siento. Claro. Caballeros, aquí tienen un café común para usted, una lágrima en jarrito para usted si mal lo no recuerdo y para el señor un de킬 de durazno o como acá lo llamamos un superman. Helmen, helmen, helmen, helmen. No, no, tranquilo, no, no, no qué hace? No, no, no se pare, tenga cuidado con la hernia de de disco, por favor, tranquilícese. ¿Qué qué pasó? este, disculpe, pero vamos a tener que terminar la entrevista ahora Eh, Helmen. me voy llevando, ¿sabes? se pone muy mal No, no, pero ¿cómo cierro la entrevista? Helmen, Helmen, Helmen. Eh, Helmen Póngale que está más fuerte que nunca Que el pueblo no se desespera Helmen, Que, mm, Helmen. que ya vuelve, que, que venga y, y que Helmen. nos vamos yendo Cálmese, por favor, Helmen. tranquilo Oigan, pero, oigan, pero ¿qué, ¿qué pasó? No, no sé, la verdad fue todo muy raro, ¿no? Igual, qué orgullo, ¿eh? ¿Qué? Okay.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 tías Cuervo, Facundo Viola y Gabriel Storani. Estar de para matinée. ¿No algo el que tuvimos, sí, el caballero oscuro? No puedes revivir en tripleww.estardeparamatinee.com. Sí, ahí subimos la nota de hoy que hicimos con Cristian, de la verota, sí, Ex jugador de fútbol. También vamos a tener el radioteatro, eh radioteatro, perdón, el hallazgo que tuvimos, me, me equivoco a veces, y eh, también subimos la nota que hicimos con Sebas hoy del, del premio, la subimos esa, de Sebas y su descubrimiento en Brasil. Por, pero por supuesto, escúchame, una vez que alguien, o sea, es como él es como de, es, es, el, es parte del programa, una sí. vez que uno Y creo que la única que alguien va a ganar algo... ¿o? Con algo relacionado con medios de comunicación, por, su, por claro. ejemplo, por lo menos. Porque si no, yo subo el partido de, ah, el, se, del fin de semana. pero fue la semis. Y bueno, si ganamos la final, lo subo. Perfecto. Dale. Bueno, está bien, es un logro que lo logramos entre todos, porque el una, apoyo que nosotros siempre dimos a Una medalla plateada, hacemos. vos participaste, yo te voy a negociar una medalla. ¡Vamos! La, la plateada o la dorada, una de dos. Claro, perfecto. Queremos... Muy Yo bien. voy a decir que ese triunfo también fue mío Por supuesto, me sí, cuelgo, sí, me obvio, cuelgo. Obvio. Y jugaste cuarto de final, no jugaste el primer claro. partido Bien, bien ahí, bien ahí Nos vamos despediendo, son las 21.58 Minutos de la noche, esto fue tarde para Palamartine Estamos en Ciclope Radio, quédate acá, ya llega Carne de Cañón Sí, gran programa que viene hasta la 1 de la mañana Escuchando buena música quédate en Ciclope www.estardeparamartine.com Arroba tardemartine en nuestro Twitter, sí, quédate con nosotros ¿Qué parece? ¿Qué parece? Que en octubre se viene una fiesta nueva Según lo que venimos hablando No sabemos cómo la vamos a comunicar. Hay no hay primarias de la fiesta. Hay podríamos hacer unas primarias y otras selecciones. ¿Sí no? no, no de más datos. Nada más, así que atento con lo que vamos a ir diciendo, la vamos a esconder esta fiesta, pero vos viste que hoy salieron los spots publicitarios de todos los candidatos ya empezaron a hablar sí, para el las boletas también. Ya salieron las boletas hoy. Bueno, nosotros Esa noche no te vamos a dejar dormir, la noche anterior que tengas que ir ahí a poner tu botito. Es feo, hay que averiguar si es legal esto antes de hacerlo. No importa, es lo último que decimos, no hicimos más nada, se viene una nueva fiesta de estar para Paramatine seguramente. Y listo, no digo más nada porque nos quedamos en el programa de en Cicloper Radio. Esto fue un humilde programa de radio con Facundo Veola, señor Gabriel Estorani, Ignacio la Producción, Sebastián Romero, vino Guille de Guatemala hoy a ayudarnos también. quédate con nosotros, chau.